En medio de esta medida de fuerza, el Superior Tribunal de Justicia eh, lo citó, ¿para qué? Bueno, en realidad es, eh, nosotros pedimos la reunión con el Superior Tribunal de Justicia, primero para explicar la situación de los trabajadores, si bien ellos este, ya están en, en conocimiento de, de esta situación, pero bueno, también plantearle que el reclamo es legítimo, que es un derecho que tenemos los trabajadores, eh, y que bueno que ellos como patronal también tienen y tienen el deber no de eh, destrabar esta situación con, con el ejecutivo sabemos que los trabajadores este eh, cuando no somos escuchados el camino que tenemos lamentablemente es la calle pero bueno ellos como patronal son los que también deberían estar este gestionando y tratando de que esta situación se destrabe para los trabajadores judiciales eh, por lo que dicen algunos medios de comunicación, eh, desde el Superior Tribunal de Justicia, lo que le han dicho es que ellos reclaman al Poder Ejecutivo, o sea, patear un poco la pelota para el Poder Ejecutivo, que sería el que decida respecto a las recategorizaciones. ¿Es así o no? Bueno, en realidad el Superior Tribunal manifestó que ellos la, en el presupuesto todos los años piden estas recategorizaciones, que, bueno, al parecer el Ejecutivo no las, no las ha... No se las ha otorgado este año ni el año pasado a los trabajadores, pero bueno, eh, incluso bueno el Ejecutivo también manifestó que eh, el Superior Tribunal las pide a las recategorizaciones, pero bueno, ahora se ve que el Ejecutivo no ha querido incluirlas en el presupuesto de los trabajadores judiciales. ¿Esto es por todo el año ¿O puede ser que en el transcurso de este 2021 puedan llegar a, a, este, a analizarse esa situación y las recategorizaciones aparezcan? Bueno, la idea es que aparezcan, que los trabajadores se recategoricen, sabemos que año a año desde el 2014 al 2019 estas recategorizaciones para los trabajadores estuvieron, generalmente se dan a finales de año, pero bueno, no olvidemos que también tenemos 138 trabajadores que no recategorizaron el año pasado y más los que se van a sumar este año, así que nosotros... Estamos dispuestos al diálogo, a que esto se destrabe, obviamente en una favorable para los trabajadores, porque esto es un derecho adquirido del trabajador judicial. ¿Qué dicen desde el Superior Tribunal de Justicia? ¿Hay alguna objeción respecto a estas recategorizaciones o simplemente que el Ejecutivo no las autoriza? Bueno, ellos lo que dejaron ver en la reunión es que ellos entienden que es un derecho, que es una acta paritaria homologada, por lo tanto es, es una ley para los trabajadores judiciales, así que... Creo que eso es una puerta de luz, como bien vos dijiste, porque bueno, estamos creo que planteando la misma tanto los trabajadores como la patronal. ¿Se piensa en alguna otra acción aparte de reclamar, eh, hacer paros y este, alguna desconexión como estaban haciendo los trabajadores y las trabajadoras? Sí, van a seguir las acciones, este, ya estaban los, el, el martes en la Asamblea de Hacha, los trabajadores también planteaban la semana que viene seguir con desconexiones que las medidas van a seguir no es que, que se van a quedar van a seguir y, este, y todo va a depender de lo que los trabajadores manifiesten pero bueno hay mucho descontento por parte de los trabajadores judiciales eh, no solo de, de, la, de las circunscripciones por ahí más grandes sino también de los juzgados de paz trabajadores de 25 de mayo hay mucho descontento así que si las medidas van a seguir si esto no se soluciona favorable al trabajador parece algo irrisorio pero pensar en la judicialización de esta situación ¿Pasa por la cabeza o creen que eh, debería de tomar la determinación justamente la patronal a las que ustedes le están exigiendo que cumplan con esto? Sí, lamentablemente el trabajador judicial tiene eso, ¿no? Que cualquier cuestión que quiera reclamar como trabajadores cualquier derecho a tener que judicializarlo es muy irrisorio porque es la misma patronal la que debería después dar un, un veredicto o decidir, ¿no? Si se le corresponde o no le corresponde. Por eso decimos que es irrisorio, eh, por eso estamos abiertos al diálogo, nosotros queremos que la recategorización se den. sabemos que si esto se judicializa va a tener que haber un retroactivo, o sea que para el Estado va a significar mucho más, eh, así que por eso lo que siempre planteamos y seguimos planteando, estamos dispuestos al diálogo, estamos abiertos al diálogo de que esto se efectivice y no tener que llegar a mayores. ¿Estos reclamos, Susana, se pueden hacer en la mesa eh, paritaria sectorial o no? Obviamente nosotros lo, lo vamos a seguir reclamando, vamos a seguir planteándolo en la mesa, en las paritarias también lo que tenemos, ¿no? Que todavía no, no nos han abierto la, las paritarias sectoriales, pero este, tenemos también temas que tratar con, con, el, con la patronal y también con el ejecutivo que tienen que ver con, con los trabajadores judiciales. Eh, la semana que viene puede llegar a haber desconexiones, pero se puede pensar en otra medida de fuerza como esta semana de uno o dos días de paro total. Sí, sí, eh, las desconexiones van a seguir y tal vez este, también, de acuerdo a lo que los trabajadores manifiesten, puede llegar a haber este, un paro también. No, muchas gracias. No, gracias a vos. Susana Funes, eh, la Secretaria General del Citraje que son los trabajadores y trabajadoras judiciales, hubo un acercamiento con el Superior Tribunal de Justicia, pero parece ser que eh, las desconexiones y sobre todo las medidas de fuerza pueden llegar a eh, continuar la semana que viene porque el Superior Tribunal de Justicia lo que dice es que eh, ahora tiene la decisión el eh, Poder Ejecutivo, o sea, el gobierno provincial de poder habilitar estas recategorizaciones que es lo que están solicitando eh, por este momento los trabajadores y trabajadoras eh, judiciales, Pali. Bueno, Mauro, eh, bien, eh, cubriendo ahí este, el paro de judiciales aquí en la provincia de La Pampa. Sí, Ma y un caso... ¿Sí?